Ya son las 11 y 40 euros en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Fabián Berjera, titular de la Comisaría de Saladillo. Buen día, comisario. Gracias por atendernos. Eh, buen día, Carlos. Muchísimas gracias por atendernos y queríamos saber cuáles son las novedades de esta mañana. Eh, alrededor de las 9 horas se recibe una denuncia eh, en esta dependencia de parte del ciudadano Edgardo Lacerre, quien resulta ser propietario de un comercio del, eh, del rubro de fábrica de chacinados, que se encuentra ubicado en la calle Pereira, al 2700, de este medio, y en la apertura comercial, alrededor de las 7.20 horas, contata que la, la puerta trasera se encontraba forzada y que del interior el faltante de chacina, chacinados varios. Eh, la mercadería es evaluada en, en alrededor de mil pesos. Eh, por este motivo se instruye eh, un sumario caratulado robo, donde interviene el Ufi número uno de Saladillo a cargo de la doctora Patricia Hortel. Uh -huh. Esas son las novedades hasta es, el momento. Es, exactamente, sí, sí, hasta el momento son la única novedad que tenemos registrada. Muchísimas gracias por el contacto. Eh. No, por nada. Hasta eh. luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Fabián Bergera con las novedades policiales de esta mañana aquí en la 106. Actualizamos datos del tiempo. La temperatura ya está en 13 grados 9. La presión atmosférica bajó A 1015.2. El viento es el que se ha acelerado muchísimo y se nota en las plantas que ya se han poblado de hojas por esta primavera. Ya están grandes las hojas ¿eh? en algunas plantas como estos este, fresnos. El viento es muy fuerte, del sudeste a 32 kilómetros por hora. Pausa chiquitita y volvemos con mucho más. Dale.